el noticiero de la red nacional de medios alternativos una alternativa a la información de los medios hegemónicos de lunes a viernes de 10 a 12 horas por las radios comunitarias alternativas y populares muy buenos días para todas y todos estamos aquí en el valle de punilla en la localidad de casa grande desde los estudios de los nuevos estudios de radio roja inaugurados hace minutos nomás más eh, Aquí, bueno, como decimos, en el Valle de Punilla, haciendo el enredando las mañanas de verano, este este nuevo emprendimiento radial eh, veraniego. En enero, eh, en enero, nos estamos enredando en enero. En enero, estamos con, en hojotas, con malla eh, y con la pelopincho en el fondo, esperándonos para después de las 12. Eh, aquí a mi derecha El señor Arbolito, ¿cómo estás Arbolito? Un Buen gusto, día gusto, un saludo a toda la audiencia Estamos aquí en este Enredando las Mañanas Desde Punilla, el informativo nacional Enredando en el verano Y estamos con Gustavo Gustavo Cedrón hola, ¿qué tal? Hola, ¿qué tal? A ver, probando, sí, probando sí, Te escuchamos, te escuchamos bien ¿Cómo andas? ¿Cómo andas? ¿Qué tal? Acá estamos, acá estamos. Ahí está. Ah, ahí está. Espérame, ¿sí? ahí está. Muy bien. Comando excelente. Comandante, buen día. ¿Qué tal, comanda? ¿Todo, todo bien. bien acá todo estamos, bien. acá estamos. Sí, con muchas cosas para contarle a la gente, un a, montón de cosas, la no va a alcanzar, no nos va a alcanzar el programa para tanta cosa que hemos preparado, pero bueno, empecemos así, vamos. Bueno, hemos tenido algún problemita técnico con la, con la radio de la RNA allá en Buenos Aires, recién gracias al señor Julio Don Julio que nos ha, ha ayudado ahí a resolver el problema técnico que teníamos. Eh, un colguiti así de las computadoras, bien, se cuelgan y les pasan esas cosas. Eh, así que nada. Bueno, tenemos estaba... al compañero Lucas en operación. Sí, Lucas, ¿cómo estás? Buen día. ahora tal, gente? Buenos días. Del otro lado del vidrio. Ahí? Sí, sí, un sí, poquito sí, bajo escucho. ahí, pero dale, ahí buenísimo, buenísimo, estamos bien igual Bueno Te, te eh. pasamos al otro lado del vidrio Lo pasamos al otro lado del vidrio oh, oh, Ahí estoy ahí, oh. ahí está rompiendo todo, ahí un poquito más abajo Ok Ahí, ahora no. sí, ahí te gusta Buenísimo. Bien, buenísimo, bueno, hay ajustado los micrófonos Entonces le vamos a dar comienzo al, al programa de hoy ¿Qué les parece? Vamos a estar haciendo ¿Tienemos... los miércoles entonces El enredando de verano, acá desde Radio Roja para todo el país sí, sí, claro Vamos con las radios que retransmiten Durante todos los miércoles de, de enero, mínimamente Vamos a estar haciendo este programa de Después a vamos a ver si lo repetimos Capaz que se repite los, algunos días más eh, de 10 a 12 Eh, no este programa que es federal de noticias que se hace de lunes a viernes durante todo el año eh, y lo hace una radio distinta de la red nacional de medios alternativos eh, bueno en el verano nos tomamos la guardia nosotros como radio roja de, eh, de hacerlo los días miércoles eh, como para que la gente tenga un resumen eh, y, y siga informada porque bueno decíamos ahí pasan tantas cosas ¿no? que pasa todo el tiempo vamos entonces con las radios que nos retransmiten te parece las tres ahí Radio Pública Poma de Jujuy, La Negra del Bolsón, Río Negro, La Colmena de Plaza Huíncul, Neuquén, Radio La Rabia de Chubut, La Quinta Pata y Zumba, La Turba de Córdoba, La Retaguardia, La Colectiva, La Caterba, Che Barracas y Radio Semilla, Radio La Bulla de San Luis, Radio La Pujante de La Valle, Mendoza, Radio Voces de La Rioja, Radio Estación Sur de Catamarca, La Trinchera de Campana, Buenos Aires, Radio La Barriada de Florencio Varela, Buenos Aires, Radio Zona Libre de Familiares y Amigos de Luciano Arruga, en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Radio Libre 96.3 en Santa Teresita, Buenos Aires, Radio Roja, aquí estamos, Casa Grande, Radio Curva de Sal Cipodes, Córdoba, Red Nosotras en el Mundo y FM La Tribuna. Bueno, muy bien, esas son las radios que nos retransmiten entonces. Eh, bueno, vamos a pasar, te parece, si nos sepas, hacemos una, un repaso de algunas cosas. Ahí ahí, ahí me gusta, ahí, ahí, está, ahí, ahí me escucho bien. Eh, vamos a hacer un repasito de noticias tenemos breves. algunas algunas breves internacionales algunas breves nacionales también para comentar con los oyentes pero vamos a empezar con las noticias nacionales cosas que están pasando eh, por aquí nomás y aquí en nuestro territorio eh, tenaris siderca 90 despidos en la planta de campana y los directivos de la firma multinacional tenaris siderca propiedad de pablo paolo roca efectivizaron el despido de 80 operarios en la planta de la localidad de Campana. La decisión se da en el marco de un régimen de suspensiones presentado por los empresarios que fuera rechazado por los trabajadores de la planta. Desde la dirección de la compañía dedicada a la producción de tubos de gas y petróleo no se han expresado al respecto. De acuerdo a los trascendidos, la medida responde a la caída de la demanda internacional de tubos. Sin embargo... Los trabajadores desmienten esta versión alegando que las suspensiones son moneda corriente en los últimos 10 años. ¿sí? Uno de los operarios consultados expresó, no hay crisis en la empresa, quieren más ganancias, son insaciables. Si están ampliando la planta para llenarse los bolsillos aún más, mientras nosotros no podemos pasar las fiestas y las vacaciones tranquilos con nuestras familias. Hay que pararles todo, dice el empleado. Ahí está, están en conflicto, es una práctica muy común de las patronales, ahí también decían los trabajadores, la gente de la UOM, que cada vez que hay un cambio de gobierno, pablo Roca se dedica a despedir, es una especie de fraude laboral permitido por la mayoría de los gobiernos, en este caso vamos a ver cómo es el desarrollo, pero tiene que ver con esto de deshacerse... De trabajadores con antigüedad, claro. eh, reducir un poco las indemnizaciones, porque eh, como hemos eh, estado viendo el año, el año pasado, los eh, patrones aprovechan para pagar menos indemnizaciones, así que o mantenerlos en suspensión, en suspendidos a los trabajadores con el sueldo reducido, nada, ahorro, como bien dicen ahí los trabajadores, es ahorro, es ajuste, y la cuestión es a ver qué fuerza puede tener el sindicato y cómo actúa el gobierno nacional al respecto en este en, este, en esta cantidad de despido que bueno Como bien dice, llega para fin de año, la verdad que es un desastre. Un desastre, realmente un desastre, vamos a estar siguiendo este tema, eh, quizás el miércoles que viene tengamos alguna nota al respecto para ver cómo continúa el conflicto entre Nariz y Derca, ¿sí? Bien. Eh, otro tema, femicidio de Valentina, el Estado no acompañó esa niña que hoy lloramos, inicia un nuevo año y el conteo de femicidios inaugura una lista triste y amarga de todas aquellas mujeres y chicas eh, trans que mueren a manos de la violencia machista, si ¿sí? uno problema social que parece no encontrar solución y que la escalada violenta aumenta el número y ensaña a la hora de matar. Valentina Gallina fue asesinada en su casa de Olavarría y por cuyo crimen permanece imputado y detenido su novio Diego Pais en una causa judicial caraturada como femicidio. Si la historia de Valentina está trazada por la violencia machista, Valeria Casola, madre de Valentina, había sido asesinada apuñaladas por su pareja en 2008 antes de que los crímenes mediados eh, por la violencia de género se llamaran femicidio. ¿sí? Eh, según fuentes policiales, el único imputado, Diego Pais, de 29 años, denunció que un grupo de personas que de otro barrio había entrado a su casa a atacar en venganza por un conflicto eh, con su hermano. ¿Sí? En su relato menciona que en esa riña, eh, Gallina recibe un disparo. Por este motivo, la joven es trasladada al hospital Héctor Cura, pero murió apenas llegó a esa institución. En ese momento, los médicos constatan que su fallecimiento fue a causa de una golpiza. Por lo tanto, debido a esta prueba y algunas inconsistencias en las declaraciones de Pais, el fiscal Cristian Urlezaga ordenó su captura y caratular el hecho con la hipótesis de femicidio. O sea, ayer se realizó una multitudinaria marcha en Olavarría para exigir justicia por Valentina y todas las víctimas de violencia machista. Hay muchos que violan impunemente todas las medidas protectoras de un Estado que llega tarde y llega tarde porque Valentina, compañera militante activa, Eh, un ruido? Ah, eh, que me eh, compañía militante activa por los derechos de las mujeres Hija de Valeria Casola, víctima de femicidio Era apenas una niña cuando la arrebataron a su madre en el año 2008 Manifestó un ex militante de la asamblea disidente y agregó, hoy nos toca con un profundo dolor exigir el poder al poder judicial Que investigue eficazmente el femicidio de Valentina Que se valíe en las conductas anteriores y posteriores de su pareja Alejandro Diego Pais Que se valieron en las pruebas en el contexto de violencia de machista Eh, ...que vivía, ¿sí? Que todos los responsables se hagan responsables de, esta brutal, de este brutal acto... ...que nadie quede impune y que el femicidio cumpla la pena máxima por la muerte de Valentina, ¿sí? Sí, eh, Valentina era una eh, activista, acá hay un comunicado de la UTEP, de la Unión de los Trabajadores de la, de la Economía Popular... ...era una activista, una compañera del MP La Dignidad, que es parte de la ajá. CETEP... ...militaba en la Casa Popular Valeria de Olavarría... Eh, que se llamaba así en honor a, en memoria a, a su madre que también fue víctima de, de femicidio Así que era una activista de la, la CT Muy bien, también es otro caso que vamos a estar siguiendo también de cerca en el Enredando las Mañanas Y el otro tema, Salta, si nos vamos a Salta Exigen la libertad de los huichis detenidos en embarcación Sí, fueron apresados el 1 de enero luego de que, que, que los jóvenes huichis fueran agredidos por una patota, dos heridos por machetazos en la cara sí y que en la comisaría 43 de embarcación no recibieran la denuncia, los, lo que más tarde derivó en incidentes en el barrio y la represión policial contra la comunidad. El tráfico se llevó detenido a 10 personas, sí, entre ellas a tres menores y el presidente Gilberto Vicente. hoy Son seis las personas que permanecen detenidas en Tartagal e imputadas por daño calificado y atentado contra la autoridad. La comunidad viene realizando vigilias pidiendo su liberación y denunciando que fueron brutalmente golpeados por la policía. El presidente de la comunidad, Gilberto Vicente, fue agredido mientras filmaba la represión y luego fue apresado en la comisaría 43 cuando fue a realizar la denuncia y preguntar por la situación de los detenidos, entre ellos dos de sus hijos. Referentes de, de pueblos originarios y derechos humanos realizaron un petitorio pidiendo la libertad de los jóvenes huichis. Precios Cuidados 2020, ¿sí? Ay, si usted quiere ir a comprar al supermercado, no sé Gustavo, vos tenés que ir a comprar, sí. eh, Arbolito, no sé si fuiste al, al, acá, tenemos el Mariano Max, los los supermercados, las grandes cadenas de supermercados. Ver, esto es un oferta, sí, por el favor. gobierno relanzó el programa de Precios Cuidados con una nueva estética, ¿sí? le cambiaron la cara, digamos, bueno, y con una app para celulares, ¿sí? con sistema Android, no sé qué sistema tenés en tu celular. No tengo ni si idea, tenés, vos o no sea, sé... te va actualizando las ofertas y eh, ahora te cuento eh, no tan así digamos con la que podrá se podrá con esta app se podrá consultar la lista completa de los 311 productos sí eh, las sucursales adheridas y comparar con el precio de referencia del producto elegido Bien. este es un paso más en el objetivo de ordenar la economía celebró el ministro de desarrollo productivo matías culpafas si ¿Sí? la aplicación gratuita permite realizar una búsqueda georreferenciada ¿Sabés lo que significa geoorreferenciada claro Sí, ahora todos sabemos que eh, sí. la está la oferta digamos. claro en realidad se Pero fija, ahí... fija donde estás vos en el mapa ah. y te tira ofertas cercanas o sea lugares cercanos digamos de que están adheridos ah. para que vos puedas ir a comparar precios a ese lugar digamos, y la ¿no? góndola también donde está en la góndola adentro se referencia la góndola también lo que hace es, para tanto lo que hace es comparar el precio vos podés escanear con un código el código barra del producto con la colap con la app, y te dice si el precio está realmente en el precio que tiene que, el producto el precio es que tiene que estar Ya se habrá implementado en otros lugares del mundo digo seremos pioneros en este tipo de no tecnología sé, yo creo que debemos ser pioneros <risa> y el porque supermercado porque te va a los argentinos sí, y, y yo en casa que no tengo señal cómo, cómo no, lo busco tapar que el supermercado no. te tira wifi <risa> es que tenés que estar en el supermercado Lucas no entendés vos pero ¿tienes? tiene wifi libre el supermercado como para que yo me fije y mira en el Mariano no hay no hay conexión o funciona sin conexión <risa> No hay datos, ¿viste? No hay nada, no sé porque hacen algo que no tenés señal, ¿viste? Entonces no podés comparar nada. Eh, bueno, este programa lo hacemos y lo cuidamos entre todos, no lo tenemos, nos lo tenemos que apropiar, se convocó la secretaria de Comercio Interior Paula Español respecto del control ciudadano que significará la accesibilidad a la información del programa a partir de la app. Sí, cuando cada usuario seleccione un producto para a partir de la lista de o el código de barras, el sistema consultará si el producto está en stock y si está bien señalizado y si respeta el precio acordado. Sí, o sea que todo eso nos va a decir la app. Cuando estemos adelante de la, de la guándola del producto y veamos que, no sé, de, de, de, tal producto dice tanto. Eh, tengo una lista de Precios Cuidados, si quieren la podemos revisar, pero si no, la podemos podemos no revisar. Cámenla Coca-Cola. No. Eh, bueno, Precios Cuidados eh, incluso bueno comienza con el gobierno de, de Cristina Kirchner. Eh, ella, eh, en, en ese caso, eh, implementan un ejército de controladores. Era muy controlado, tenían un montón de gente que después en el gobierno de Macri fue fue despedida, habría, habría que ver si puede funcionar ahora, habría que ver si existe la educación en comercio dentro de la población como para que la gente se encargue de hacer es, toda esa tarea que... Eh, en realidad habría que ver si hay eh, control desde el mismo estado, o sea, lo en en, en nos mandan en, a controlar a nosotros en realidad, a no la sé... al público a controlar a, a los supermercados cuando y... ese ese control, o sea, hay que ver, después habrá que hacer una denuncia, me imagino, si vos encontrás que la lata de tomate que te dicen que está tiene que estar 20, y... está 40. Eh, ...qué hay que hacer, bueno, ahí habrá que hacer tomarse el laburo de hacer una denuncia... ...claro, lo que yo digo ah, es eh. si la población está en ese plano de denunciar cada vez que pasa algo... ...y qué sé yo, es como que, no sé si está esa costumbre, esa cultura sí, no, de la, la denuncia... ...la cultura pero... no está... Entonces, ¿qué tanto puede ser efectivo todo este, claro. este andamiaje si sí, no hay eh, un control y una, una, una, una correa corta con los con los eh, supermercadistas desde de, de parte del mismo estado, que es el que lo propone? El consumidor es el policía del supermercado. Hazlo vos, yo le digo, bueno, ¿no? controlalo vos, se... Claro, tendría que controlar el estado, no nosotros. Suficiente digamos, ¿no? tenemos que trabajar como para claro, que, para andar que... controlando a a Walmart, bueno. a Carrefour, a, a Disco y así, no que me reduzcan si todas esas de supermercados Muy bien, eso es lo que tenemos a nivel nacional, pero están pasando un montón de cosas a nivel uh, internacional, ¿sí? bombas que... que caen por todos lados y nosotros estamos acá mirando a ver qué tenemos. No bueno, sabés, vamos a hacer eh, un repasito un poco... muy rápido a nivel internacional, sabés que fue tendencia... Ayer, durante toda la noche, Tercera Guerra Mundial. Esa fue la tendencia, obviamente Twitter Se viene es un mundo aparte. no Cerramos no, la radio, nos vamos. No yo. está declarada no, la Tercera Bumpero. Guerra Mundial, pero bueno, pasaron algunas cosas. Hubo algún, un bombardeo de parte de, de Irak, algunas bases estadounidenses en Irak. Los estadounidenses de Donald Trump dice todo está bien. Según él, no hubo bajas yanquis, sí hubo aproximadamente... Eh, 80 bajas eh, iraquíes ahí en, en, en No, no, no valen lo mismo digamos, No, no sé, él, que él dijo que, que todo está bien Aunque haya muerto uh, gente eh, Bueno, ahí está Lo mismo, luego nos enteramos de que Cae un avión ucraniano Que Ajá. despegaba de, de Irán Cae, supuestamente, dicen Por problemas técnicos, cae ¿Qué pasa? 5 minutos después, wow. terremoto Dos terremotos en el sur de Irán eh, a, la, a la misma hora o sea <ríe> era un... Rarísimo era un en no, no, el frakin. No, el fracking, el no Irán. vamos a, a no, bueno, es una zona sísmica, pero eh, todo eso pasó en esa vorágine y bueno, vamos todos todo el mundo tratando de dilucidar qué está pasando en esta escalada de violencia. Bueno, Irak Irán dice, eh, respondimos de manera igual, no queremos escalar así bélicamente, pero bueno, ahí está. Nunca nunca sabemos, esto es minuto a minuto. Claro. No te digo que está declarada la tercera guerra mundial, pero ahí están los Estamos países cerca. Aliándose uno, uno unos con otros Vamos a pasar a Francia, sigue la huelga Ya van más de eh, 30 días de huelga Allí están, te lo comento así rápidamente eh, Salieron por una modificación del régimen jubilatorio Que eh, algunos sindicatos están denunciando Extendería la cantidad de años que, que tienen que trabajar Y la huelga, la huelga sigue firme desde el 5 de, de diciembre Eh, ya tienen un gran fondo Tienen 1.600 millones de euros en un fondo de huelga Mirá los europeos Para junta fondos de huelga son flojos rápido, eh, Han habido algunas reuniones De Macron con el presidente de Francia Con algunos sindicatos pero no está cerrado Quieren presentar esta modificación Esta especie de reforma previsional Que aquí ya pasó en 2017 Allá en Francia hay una, una gran resistencia Habíamos dicho de hablar de Australia el desastre ambiental de australiano se está quemando todo se está quemando todo 24 personas muertas 5.500 hectáreas arrasadas por el fuego 500 millones de animales muertos o sea, viste que vos decías ayer hablamos decíamos no mucho ayer, millones, ayer ¿no? a mí me, me daba decir el número de sí, pero era 500 millones bueno esto dicen es una combinación de una un calor muy intenso Eh, vientos prolongados y fuertes y una gran sequía también aparte de bueno de quizás también una deficiencia a la hora de, de del control territorial del par por parte del gobierno australiano por no prever estas cuestiones los incendios bueno medio como que son eh, moneda corriente allí lo que pasa que ahora se les fue de las manos y bueno hay una gran solidaridad internacional para ver cómo se se, se, se soluciona eso españa tiene presidente pedro sánchez ha logrado la investidura luego de dos elecciones dos votaciones Algunas abstenciones por parte del, de los de algunos independentistas Ha logrado romper el bloqueo, así que España tiene presidente Venezu Ya me voy, Ma Venezuela, Maduro llamó payaso fracasado a Pompeo Que es el enviado de Estados Unidos, así estamos Y los chilenos siguen de protestas, ahora en contra de las evaluaciones de universitarias Están ahí los estudiantes protestando Bueno, muy bien, esas eran las noticias breves Entonces nos vamos a ir volando, sí, sí. Eh, Ah, perdón, perdón Tenemos, tenemos más noticias breves eh, ambientales. Ten, eh, tenemos la noticia... Bueno, eh, en las cuestiones ambientales tenemos dos temas importantes hoy. Queremos hablar de Mendoza y Chubut. Mendoza eh, no es noticia, pero estaría buenísimo porque desde el último programa que tuvimos hasta hoy... No, no, estamos desactualizados es que a nivel La Navidad las ambiental. fiestas en cuestiones ambientales ha sido bastante intensas. Así que, si querés, podemos ir un temita y prepararnos para, para el próximo bloque. Un breve resumen de lo que pasó en Mendoza. No, vamos, vamos, ahora. ¿Vamos ah, ahora? Sí, Perfecto. Vamos, vamos. Bueno... Eh, una de las últimas cosas que charlamos eh, el, el enredando anterior fue eh, un video que salió del presidente Alberto Fernández diciendo... ...que habían aprobado las reformas a una ley... ...la ley 7722 de Mendoza... ...la famosa 7722... ...para dar lugar a la entrada de la minería en la provincia... ...era una ley que protegía a la, a la provincia... ...digamos, del uso de cianuro y otros y otros productos... ...digamos, ¿no?... Eh, ...muy nocivos para la salud de la gente... Eh, ...para que no se utilizaran, digamos... Sí, ...y esa ley, esa ley... no sí, ...nace en 2007... ...y nace esta una ley nueva, ¿no?... ...nace en 2007 con la Barricol en claro. Mendoza... Eh, y se gesta a través del propio pueblo... Eh, mendocino, ¿no? que es, bueno, sí, justamente esta ley lo que hace, como decía Juan, es proteger el agua de la contaminación de diversas sustancias como el cianuro que se utilizan en los procesos claro. eh, mineros, de explotación minera como ya sabemos, habitualmente eh, hacen dejando eh, millones de litros de agua contaminada en los cerros, como pasó en Hachal o como sí, pasó en un montón de, de, de, de, ¿no? de y lugares montón del montón Bueno, parece que en este en este caso el gobernador Suárez asume y parecería que las empresas multinacionales y los gobiernos ya tenían todo cocinado. Estaba todo armadito el eh, paquete, ¿no? Y así fue como apenas empieza su mandato, el gobernador Suárez presenta un proyecto para reformar la 7722 eh, y adecuarla a las pretensiones de las eh, corporaciones permitiendo el lujo de ser y otras cosas. Salen a bancar este con argumentos de que la Dígame Secretaría... los bloques, los bloques que estaban de acuerdo con esta ley, esta nueva esta, esta modificación de la 7722. ¿Quiénes eran? Dígame los bloques por estaban, partido político, dígamelo. Eh, eh, Nómelo, bueno. vamos a nombrarlo. No, estaban ahí no? hay, hay, provi eh, estaba, hay algunos provincias, estaba el Calimo, la Pro. Está, está el Pro, sigue que pro, todavía existe y, y el, el Frente de Todos también estaba. Estaba algunos eh, de, del bloque no, no no participaban pero bueno eh, los, los mayores referentes del frente de todos estaban apoyando aunque después bueno recularon un poco bueno sigue sí, el cuento porque todos los legisladores siempre con el argumento de que esto trae trabajo de que las mineras van a este, van a ser controladas de que se van a hacer controles estrictos para cuidar el agua de la contaminación y eh, también traía esto una baja también en las retenciones, ¿no? que tenían las, las mineras también, ¿no? Porque sí. esta misma ley también esta modificación, también genera no sé si es la misma ley, pero pero venía acompañado del paquete de eh, más allá de la permisividad en usos de químicos y todo uh -huh. eso, eh, de una baja de las retenciones en también apoyo, para las mineras, ¿no? En apoyo, apoyo a la actividad, digamos, ¿no? un apoyo explícito de Fernández a las mineras y a las petroleras para bajándole las retenciones claro. y subiéndoselas a la soja. Claro. ¿Qué pasó? y qué, bueno, pasó? ¿qué pasó Se ¿Qué reúne pasó? la asamblea por el agua de Mendoza, porque esto no puede ser, Entonces, este, se suspende la primera sesión de la legislatura, a los dos días por la presión popular. no a Mucha presión días. popular, mucha presión mediática, los medios hacen medios y pequeños medios y medios alternativos y todos los medios toman. Yo, yo te estoy hablando presión. de la primera, la primera claro. el primer intento de reforma de la 7722, claro. a los dos días se vuelven a juntar. Por sesión extraordinaria, inconstitucionalmente, con vallas, ya con otro escenario. Y en un día, diputados legisladores adentro hacen caer la 7722. Y sale, nace la 9209, creo. Exactamente, la, nace la 9209. Bien. Eh, esto, digamos, genera movilizaciones que continúan. Eh, y dos días después desde San Carlos hasta el centro de la ciudad sale una caravana de gente que se va sumando en cada pueblo hasta que llegaron miles de personas a la casa de gobierno pidiendo que se restituya la 7722 la ley protectora del agua. Hasta ahí venía más o menos todo bien hasta que pasa lo que eh, hace un gobernador cuando no sabe gobernar que es reprimir. Así que bueno, ahí balas de goma y gases lacrimógenos para la gente que luchaba por el agua de las generaciones futuras de Mendoza, o se, sea la como tuvieron, esta se la tuvieron, la gran manifestación que, sí. termina con represión, se promulga la ley y sale Suárez a decir a los medios que va a suspender la reglamentación, pero digamos la ley ya estaba sancionada ya, al fin de cuentas. Sí, sanciona la ley, pero la, la reglamentación es como decir, no no tenía una validez legal, digamos, ¿no? Hasta que no se deroga la ley, ¿no? Con, concretamente. En un intento por calmar las aguas sale se suare sale a decir que no la va a hacer. Esto estamos en Navidad por ahí, vos imaginate, ¿no? la sí, fiesta sí. este vitel toné, sí, sí, mucha sidra. <ríe> bueno, acaba y, y cabrón. la gente perdón. Y la gente este como festivales con Este, festivales por el agua y en medio de un cerco mediático enorme, yo no sé si esto... este o actividades en, en todo en el país, en distintos puntos. Pero punto, empezó ¿no? a generar una ola de información grande al punto de que si llegó a todo el país este hubo cortes de ruta en todas las provincias, hubo festivales nosotros a lo largo y lo ancho del país nosotros acá en Córdoba también hicimos el nuestro, sin agua no había vendimia y bueno, se tuvo que eh, tirar para atrás, se drogó la, la ley 9902 que reformaba la, la 770 de Perdón, 9209 que reformó a la 7722 Y volvió a la ¿cómo? 7722 ahora eh, la Y volvió a estar, a regir la 7722 Hay algo más que me gustaría decir eh, El gobernador de Mendoza llamó a los medios Para que no hagan más notas ambientales También en el medio de este proceso Y llamó a identificar y investigar A los líderes de la gente Que bueno, en este caso cuando el pueblo está huido es un poco complicado Mucha persecución Muy bien Bueno, llévatelo, Lucas Es todo tuyo, ¿eh? Dale Bueno, a ver... Me... ¿Ustedes me escuchan ahí? Perfect, no? Perfecto ¿Ahora sí? Perfecto Bueno, tenemos música de Brasil para hoy Ah, eh, qué lindo Conocen ah, sí. a un músico que sí, se Chico César Chico no, César, sí eh, Algunos no, lo tienen Bueno, Chico Cuando César Cuando en Fortaleza eh, estuvimos con él El verdadero nombre de Chico César es eh, Francisco César Goncalves Nació el 26 de enero de 1964 en Catoledo, Rocha, eso es en Paraíba, en Brasil Es un estudiante de periodismo y periodista que se dedicó a la música Eh, así que bueno vamos a ir a estar compartiendo su música eh, enseguita nomás me lo llevo para ahí mece o curso Bial a escultura Rosaana nas alturas anjos no céu de berlim ossasco Osca Rosa bomba maca ossos do seguro O povo inteiro dança moça triste do Benim Dança o povo negro dança o povo índio sob as vossas moitas de Aipim. Dança nova tribo dança o povo inteiro dança moça triste do Benim for, for, Forever, for all for, for, Forever, forever, for all A Román, a tribo, a procura O caldo da cultura, o caoim A quermece o curso, a bienal, a escultura Rosana, nas alturas, anjos do no céu de Berlim. Rosas, rosaca, rosa, bomba, maca, ossos, doves e curumim. Dança o povo negro, dança o povo índio, sobre as roças mortas de aipim. Dança a nova tribo, dança o povo inteiro, dança moça triste do benigno. Dança o povo negro Dança o povo índio Sobre as nossas mortas de aipim Dança a nova tribo Dança o povo inteiro Dança a moça triste do... sierras de Córdoba a tu territorio Enredados Enredando las Mañanas El programa de la Red Nacional de Medios Alternativos bloque del Enredando las Mañanas, aquí desde Punilla, eh, bloque ambiental, primera nota ambiental, continuando con lo que hablábamos en el bloque anterior sobre Mendoza, pasamos a Chubut, en ese mismo en esa misma declaración del presidente Fernández, en la que festejaba la reforma de la 7722, él hablaba sobre la parte de la meseta de Chubut, que también tenía una zona de explotación minera, así que queríamos destinar un poco de información sobre esta cuestión porque en Chubut tenemos la ley 5001, desde el año 2003, es una ley que actualmente están defendiendo en toda la provincia de Chubut porque es la ley que los protege de la contaminación que provoca la actividad minera Eh, que prohíbe la minería a cielo abierto. Es la, la 7722 de Chubut, digamos. Sí, no es la ley perfecta, pero es la más contundente y es la que están defendiendo Está hoy este las asambleas. Bien, y tenemos, tenemos un contacto telefónico. Tenemos eh, al aire eh, a Flavia, integrante de la Asamblea en Defensa del Territorio de Puerto Madryn, que forma parte a su vez de la Unión de Asambleas de Comunidades de Chubut, que serían todas las comunidades eh, movilizadas contra la megaminería en la provincia de Chubut. Hola, Flavia, ¿nos estás escuchando bien? Bien. No. Hola, hola, Flavia. No nos escucha, Flavia. Hola, hola. Hola, Flavia. Buen día. Hola. Hola. Flavia. No. Hola. Ahí sí. Hola, hola. Hola, buen día. ¿Cómo te va? Habla? Yo no te escucho bien ah, no, no, ah, bueno. Nosotros no te estábamos escuchando Pero ahora sí te escuchamos Ahí está saliendo al aire Flavia para la Red Nacional de Medios Alternativos Hoy estamos haciendo el programa desde la provincia de Córdoba Desde Casagrande, del Valle de Punilla Pero este es un programa federal Que sale en todo el país para Es retransmitido por un montón de radios De la Red Nacional de Medios Alternativos, la RNMA Eh, y bueno, estamos arrancando este eh, enredando las mañanas de verano, nada menos que con una de las personas que fue parte por eh, allá por 2003, 2000, 2004 de la formación de esta red, que hoy es la Red Nacional de Medios. Este, ¿es ya. verdad, Flavia, lo que estoy diciendo? Es verdad, es verdad. Ah, no recuerdo bien el año, si era 2004 <risa> o 2005. Ajá, mira vos, una una miembro fundadora de la Red Nacional, mira vos qué bien. Sí. <risa> ¿Sabes qué? Disculpa, te escucho, cuando yo hablo, me repite la voz, tengo un eco. A ver si ahí el técnico... Y sí, no le... A ver, celular. ahora, ahora, ahí mejoró un poquito. Ahí. A ver, ahí, sí. Ahí, ahí no mejoró. Me ahí está, bien. Se muy incómoda. Sí, no, el técnico... Eh, ¿sí? El pulpo, le dicen al técnico, pero está ahí, viste, como... <risa> Tiene muchos botones, muchas teclas. Ahí está, ahí va. Sí. Bueno, bueno, sí, formamos parte con la red de corresponsales populares de SML Atribu en su momento, que Ajá. se formó por el 2002 y a mostrar eh, la rebelión popular de la Argentina del 2001, era una época de, de mucha comunicación en las calles, por fortuna, fue una época hermosa para, para la comunicación comunitaria, la información y la comunicación alternativa. y Ahí, ahí la perdimos. A ver. ¿Hola? Ahí, ahí sí, ahí volviste. Está, está, tenemos problemas con la <risa> comunicación. Bueno, ahí, ahí vamos a lo nuestro, Flavia. Eh, estábamos hablando de la ley 5001, es una ley que tiene la fuerza de la iniciativa popular, nace de la lucha de la gente y obviamente la ley que, que pueden llegar a intentar derogar si pretenden instalar eh, una nueva ley, ¿no? como es ese proyecto que está que está dando vueltas por ahí en Chubut, el proyecto de zonificación minera? Yo te quería preguntar un poquito cómo es este cómo es esta cuestión con estos proyectos que habilitarían la explotación minera en algunos de los de los sectores de las provincias de la provincia de Chubut. Bueno. Sí, es un proyecto de zonificación eh, que pretende zonificar más del 64% del territorio de la provincia de Chubut. Eh, para esto, para que se comprenda bien, hay que aclarar que la ley 5001 que es la que actualmente nos protege ¿Se escucha bien? Disculpen sí, sí, antes estamos, de continuar. Sí, estamos escuchando bien. Ah, bueno, porque yo solo tengo un eco, entonces no, no se entiende bien si se escucha ah, lo que sí, se escucha. La... No, Pero si en... se escucha bien, salís muy bien al aire, capaz que ahí, ahí el técnico está mejorando un poco ahí el eco. <risa> ¿Capaz que el retorno ahí se mejoró o no? A ver, ahí sí, bueno, ahí sí, bueno. más o menos. Bueno, eh, la ley 5001, rey de la explotación metalífera de minería a cielo abierto con uso de cianuro. Esa es nuestra ley pero en su artículo 2, que ya vencieron los plazos para su tratamiento, sin embargo, habilita la zonificación minera, la creación de zonas eh, de sacrificio. Ajá. Los legisladores actuales toman ese artículo 2, que como está dice no no está no es, no es legal ¿sí? porque ya en 2003 pasaron los plazos para su tratamiento somos uh -huh. días de, 120 días para que se elegi sin embargo este artículo 2 sigue dando vueltas en el imaginario de los legisladores y interesadas en ese artículo pretenden la zonificación minera Y hay un proyecto de zonificación minera presentado por los diputados de Filipo y Brúzcoli, que es el, el proyecto que pretenden instalar en Chubut, justamente para zonificar más del 64% del territorio. O sea que eh, el área de excepción que establece ese artículo 2 de zona de sacrificio es mayor que el área de prohibición. Es, de es terrible esa pretensión el sí, eh, y para Fabi. Sí. El, el proyecto de explotación es este de plomo y plata, el que está en la en, en meseta en la meseta de la provincia, en Meseta Centro Norte es. Sí, exactamente. Es filial, le llamamos el proyecto Punta de Lanza. Punta que de Lanza, responsabilidad. Proyecto, Navidad. proyecto <ríe> que llama Navidad y proyecto Navidad. Punta de Lanza, bien. <ríe> claro, porque a partir de ese proyecto hay otros Más de 160 proyectos que se piensan instalar en la provincia de Chubut que, que ya tienen, digamos, el permiso de exploración para luego explotar. Lo que está prohibido en Chubut es la explotación minera. La exploración está permitida porque, eh, digamos, responde al subsuelo del territorio y eso está permitido por ley. Entonces, cateos, hay miles, literales, ¿eh? miles. La provincia de Chubut, decimos también, es un queso brujer. Los, los agujeritos de que salían si se explotaran esos cateos sí. y hay más de 160 proyectos que se quieren eh, explotar se pretenden explotar el primero que pretenden explotar es justamente el proyecto Navidad que es de plata y plomo uno de los más grandes del mundo por eso tanto interés de las compañías y tanta insistencia en permanecer en el territorio a pesar de la prohibición legislativa a pesar de la movilización popular ...que está ubicado en la meseta centro-norte de Chubut... ...entre las localidades de Las Tres y Gangan. <risa> eh, y, digamos, esta, la 5001, nace en 2003... ...como decíamos, gracias a la lucha del pueblo de Esquel... ...que con más del 80% le dijo que no a la mina en aquel momento. ¿Ha habido en el paso del tiempo algún otro proyecto que sea ha... Eh, ...que haya podido trabajar? Eh, recuerdo el intento de reforma en 2014 de claro. lo que fue la ley la famosa ley del, ley del fraude que Claro, bueno, fue, sí. ¿Me, me quieres ampliar un poquito sobre sí. esa iniciativa? Sí, como comentábamos anteriormente, la 5001, es la ley que defendemos actualmente porque es la que tenemos, es la ley vigente que protege la minería cielo si abierto. Pero eh, las comunidades, la Unión de Asambleas de Comunidades de Chubut habíamos eh, presentado un proyecto de iniciativa popular está Ajá. permitido por la Constitución y consiste en crear un proyecto de ley elaborado por las propias comunidades. Bien. la El único requisito es eh, juntar el 3% del padrón provincial con firmas del 3% del padrón provincial para ser presentado en legislatura. Así hicimos, se presentó un proyecto superador de la legislación que era la iniciativa popular conocida en todo Chubut como la IP, la famosa IP, que prohibía la explotación minera en todo el territorio de Chubut digamos, superador de las 5001, sin excepciones, sin sanificación y sin ningún tipo de posibilidad de explotación minera a gran escala. Eh, eh, ley, originalmente una ley creada por, por iniciativa popular que superaba la 501, o sea que la hacía más completa, pero que terminó siendo eh, una ley pro-minera. Claro, ¿qué ocurrió? Esa legislación, bueno, se empezaron a juntar las firmas en 2012, eh, se presentó en legislatura y... En noviembre de 2014, debían tratarla, porque ya se cumplían los, los plazos de tratamiento. Cuando se presenta un proyecto de ley por iniciativa, la está obligada a tratar sí. este proyecto. No pueden hacer caso mismo, no puede quedar cajoneados. Trataron el proyecto el último día de sesión legislativa para el tratamiento de este proyecto. Sí. ¿Qué hicieron en comisiones? lo transformaron y lo convirtieron en una ley promenera. Obviamente, el pueblo entero salió a manifestarse en contra de este fraude legislativo, porque así se conoce ese hecho, en el que circuló a nivel nacional la foto de uno del diputado recibiendo órdenes de un gerente de dinero, diciendo que Moesica tal o cual artículo. Bueno, fue un escándalo absoluto y en el año 2015 el ex gobernador Gasneves terminó derogando ley transformada, fraguada, y volvió, eh, volvimos a tener la 5001 como la ley vigente de prohibición de la minería en Chihuahua. Ese fue el proceso. Bien, bien. Y de ahí de ahí hasta la fecha, eh, ¿no hubo ningún otro intento, de ni, ningún otro proyecto que se haya tratado tampoco? No, no. Eh, pusimos todas las fichas en defender la 5001, que es la ley actual, Sí, se juntaron firmas en el año 2018 para pedir el tratamiento de la IP, que es nuestra ley, digamos, la legislación del pueblo. Pero en este momento, en el momento actual, eh, como asamblea, siguiendo estamos debatiendo, decidimos, como hizo Mendoza con la 7.722, defender la 5.001, que es la ley que actualmente prohíbe la explotación minera en Chubut. Y en ese tránsito estamos todas las asambleas de Chubut, es interesante mencionar, no sé si conocen, en Chubut, a diferencia de otras provincias como Córdoba, que por suerte conozco, los pueblos están muy alejados entre sí. Claro, sí, son distancias, distancias muy largas. Entre los pueblos sí. mínimos son 50 kilómetros, mínimo, y sin embargo, a pesar de estas distancias enormes, el clamor popular es tan fuerte, está tan hermanado, que en cada localidad de Chubut, hoy la voz, es no a la misma, en cada pueblo. Hay movilizaciones, manifestaciones públicas, asambleas, etc. Flavia, comparándolo con, con, eh, con, lo, con la movida que, que se generó, con todo esto que se generó en Mendoza, que logró frenar la 77-22, no sé si, me imagino que está saltando también de lo que ha pasado allá en Mendoza. Sí, sí. Eh, estamos trabajando en conjunto claro. con Mendoza. Eh, ¿Qué...? qué mm? La expectativa, digo, o sea, esto tiene el, el, un tinte muy similar, digamos, ¿no? no Al menos nosotros lo que vemos desde afuera, vos que estás allá, en el sí. territorio, o sea, eh, tienen más o menos la, las mismas características. Sí, de hecho comenzaba la nota eh, comentando, narrando las palabras del presidente, del actual presidente Alberto Fernández. Ahí, eh, partiendo de otro lugar, digamos, eh, podemos hacer una comparativa, porque el manifesto que tanto en Mendoza como en Chubut, la minería estaba habilitada, ¿no? Esto esto, eh, esto esto de la licencia social, digamos que no no se está dando en ningún lugar, digamos por lo menos en Mendoza no se ha dado, y creo que en Chubut parece que no se estaría tema. dando tampoco, claro. no que, que, que no hay una validación social que, que diga, bueno, sí, sí a este tipo de cambios en la, en la política no. minera, digamos, ¿no? No, las comunidades de Mendoza y de Chubut somos conscientes de que la única licencia social que hay es el cuidado del ambiente, el cuidado de las comunidades, el respeto a, las, a los pueblos originarios y eh, la promoción de políticas públicas y de desarrollo económico que preste atención y promueva verdaderos desarrollos productivos sostenibles en el tiempo. Y en ese camino estamos, por lo menos en Chubut, sabemos que en Mendoza también, eh haciendo colecta de todos los proyectos sostenibles en este momento están vigentes en la provincia de Chubut aquellos que existieron y se dejaron de apoyar desde el gobierno y aquellos que se están proponiendo, son cientos de proyectos productivos sostenibles o sea, no es que decimos no porque no, sino que ofrecimos una alternativa sostenible en tiempo para salir de la tan mentada crisis que ha sucedido en la provincia Bien. Eh, y cómo sigue esto a partir de ahora en adelante o sea ¿qué, qué es lo que está proyectado eh, en principio están muy atentos a a la iniciativa que pretenden eh, realizar en enero no Aparentemente va a haber una sesión extraordinaria en el mes de enero y por supuesto todas las asambleasas por sí si que intenta hacer algún tratamiento de un nuevo proyecto de ley vinculado a la mediaminería, como podría ser la zonificación. Bien. Flavia, te agradecemos mucho la comunicación. Quedó en clara entonces este cuál es la voz, cuál es la posición de las asambleas de Chubut de cara a lo que se viene en el país con este nuevo gobierno y con las políticas que están tomando. O sea, no a la mina, está diciendo todo Chubut, antes Ajá. de que haya cualquier intento de reforma de la ley, cualquier este trampa que estén pensando claro. este el pueblo ya se está manifestando así que para eso estamos acá en las red de medios eh, para que se escuche la voz popular y que quede bien en claro que no hay ninguna este, intención de, de contaminar las aguas tampoco de Chubut claro, sí, por el agua, no por no. supuesto vamos a estar siguiendo el quería tema y... algo. Sí, dale, dale. quería agregar un dato importante dale. no sé si te puede sí, por... eh, en cada municipio las asambleas estamos por las los diferentes estados de gobierno, sobre todo con los municipios, para lograr planteamientos y ordenanzas en contra de la menor energía en Bien. cada localidad. Buenísimo. Y, y eso lo estamos logrando. Bueno. <risa> Entonces, es un fundamental. Incluso, a nivel gubernamental, ya se está corriendo el eje discursivo. Ya no están diciendo tan abiertamente que eh, tenemos que discutir la minería. Solo algunas voces siguen insistiendo con este clamor. Hay muchos sectores que ya están hablando de, de escuchar al pueblo eso tiene que ver justamente con con la lucha constante y con la masividad de esta lucha porque hoy no son solo no somos solo las asambleas que estamos levantando la voz cada vez más vecinas y vecinos de toda la provincia hacen con esta lucha y la toman como están Muchas gracias, Flavia, por la comunicación. ¿eh? Gracias, Flavia. Vamos a seguir en contacto y eh, vamos a estar atentos a todo lo que esté pasando en Chubut y vamos seguramente vamos a estar informando desde la Red Nacional de Medios y siguiendo el caso para que bueno nos, nos ilustren y, y, y seguir el ejemplo de lucha. ¿sí? Gracias, Flavia. ¿eh? Bueno, muchísimas gracias. Saludos. Muy bien, era Flavia, entonces, eh, compañera, una ex compañera de la RNMA, digamos, fundadora eh, y eh, bueno, desde allá, desde Chubut. Vamos con un poquito de música, ¿te parece?, ¿sí? Eh, y una vez que vamos con la música, yo les, les traduzco porque no habla, pero habla para él solo, habla como, como loco ahí, como loco malo, está hablando el operador. Eh, vamos con un tema musical, no sé qué es, pero algo hay. Ahí vamos, Vamos con la música peshora apavora como se sudava plenário eu da una, a e a toda. lágrima do grão mestre da concorsa um filosofia avan claxom filosofia avan filosofia avan o do menino que nem nasce chorar e chora Apavora como a chota da orfana Maior que o plenário da ONU E a lágrima do grão-mestre da Cúclos Klan Claxon, vá, vá, vá Vá, filosofia, vá Claxon, vá, vá, vá Vá, filosofia, vá Claxon, vá, vá, vá Vá, filosofia, vá qual o plano deste menino, clandestino? qual o plano, qual o plano menino, clandestino? destino, qual o plano, o plano deste menino, plano destino, claxom va va va, filosofia avan, claxom va va va, va filosofia avan. Jira jira queira bailar, jira de Zira, Zira que rabai naira, Zira que rabai nai, chegou. Zira, Zira que rabai naira, O riso do menino que nem nasce e chora, apavora com chota da orfana. Maior que o plenário da ONU E a lágrima do grão-mestre da cúpula Os clãs Claxon, vá vá vá Vá filosofia van Claxon, vá vá vá Vá filosofia van Claxon, vá vá vá Vá filosofia van qual clã deste menino clandestino, qual clã, clan, qual clã deste menino clandestino, qual clã, clan, o clã deste menino clandestino. Claxson, vá, vá, vá. Vá a filosofiar. Información de la Red Nacional de Medios Alternativos en tu radio. Enredando las mañanas el programa de la Red Nacional de Medios Alternativos. Enredate. Seguimos en el enredando las mañanas. Seguimos, seguimos. Sí, sí, seguimos, seguimos, seguimos. Estamos preparando una comunicación con las les despedides de su cosméticos allá en, en Buenos Aires. Mientras esperamos la comunicación, bueno, estábamos hablando de Chubut, Chubut... El, todo el año pasado fue una, una, una provincia que estuvo en, en pie de lucha permanentemente, como para complementar lo que vos estabas haciendo. Eh, árbol, te digo que estás aquí enfrente mío. Sí, sí, sí. Mío. Hola, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo te va? Eh, ¿Qué sucede? Hay toda una teoría acerca de eh, que Arcioni, el presidente el presidente no el gobernador, reelecto, alineado al, al, al, al centrismo, al presidente nacional, eh, junto con las empresas estuvieron preparando el año pasado toda una especie de lo que llaman un efecto de shock para poder hacer para poder meter la necesidad de traer a la, la megaminería contaminante en ese sentido es que todavía están eh, pagando eh, aguinaldos y sueldos en cuotas eh, así estuvieron tuvieron a todos los estatales docentes salud judiciales y a todos los trabajadores del estado de chu eh, todo el año pagando en cuota y este conflicto viene viene de hace de, desde hace mucho tiempo pocos días de clase también es una provincia que han ...paralizado, que la han boicoteado en su funcionamiento... sí ...que la han puesto en una posición de que el único salvataje es el sistema productivo basado en la minera... ...ahí está, eh, tratando de construir ese, ese escenario donde eh, salen con el discurso de... ...tenemos el recurso, tenemos que explotarlo, tenemos el recurso, vamos por eh, la explotación de ese recurso... ...que eh, obviamente el, el, pueblo, el pueblo rechaza... Es una provincia rica, es una provincia que ya está explotando algunos recursos naturales, que le cobra pocas retenciones a las empresas, entonces sería una cuestión, e incluso los mismos trabajadores estuvieron planteando durante el año pasado, una nueva legislación en referencia a el aumento de los impuestos a las empresas eh, como Aluar o otras que estén por ahí, eh, para que la provincia salde sus deudas y, y pueda eh, normalizarse, pero no. Prefieren regalarle todo a las empresas, generar esta instancia donde eh, se ve como la única alternativa a la, a la cuestión de la megaminería, pero no, no, no ha dado resultado por justamente por esto, por el malestar de la población sí, con respecto Sí, igual al... esto de las riquezas, la riqueza del territorio, ¿no?, en contraste con la contaminación del, de, del ambiente, o sea... ¿Qué tanto riqueza eh, es? Sería una solución muy eh, cortoplacista y no se está viendo el horizonte de las generaciones futuras, pensar un, un, un desarrollo a 50 años mínimo uh -huh, uh -huh, uh -huh. en una región... A, a quemar las joyas e incluso a, a, a poner en peligro la, la vida. Bueno, en estos últimos días, en estas últimas horas, el mandatario chubutense, estamos hablando de Arcioni, eh, ha recibido un aporte desde Nación, el apoyo nacional lo tiene, estábamos hablando de Fernández, bueno, Fernández sigue apoyando a estos gobernadores, en este caso eh, ha recibido un anticipo financiero de mil millones de pesos, mil millones de pesos, eh... Para, para otras, junto con otras cuatro provincias y calificó como muy delicada la situación financiera de la provincia Lo que obliga al menos hasta mediados de año a pagar los sueldos Por la escala salarial, el pago en cuotas de, de los salarios Ese es el complemento gremial, sindical, obrero, laboral Que quería hacer a la, a la nota que teníamos recién con la compañera allá de Chubut Pero bueno, ya tenemos la comunicación eh, con la compañera Vanina De su cosmético, trabajadora... Bien, trabajadora sí, sí, eh, y despedida y está esperando también por coro eh, de sus acuerdos laborales vanina eh. nos estás escuchando hola, hola ¿sí la escuchamos muy bajito a ella ¿eh? a ver ahora vanina hola hola bueno ¿verdad? comencemos comencemos ahí va como estás eh, vanina cómo te va te habla juan martín eh, de la red nacional de medios alternativos y ¿sí? la rnma Sí, eh, estamos haciendo un programa que se llama Enredando las Mañanas, un programa federal de noticias, saliendo para todo el país. Eh, y queríamos, bueno, eh, darle visibilidad al conflicto que están teniendo ahí en la, con la empresa Atzu cosméticos Si querés contarnos un poco de cómo cómo va eso. Y bueno, hace, nosotros empezamos el 27 de diciembre la marcha, eh, porque hace seis que no nos pagan, eh, hace seis meses que no nos pagan, pero... Eh, ...hacia el 5, así cuando empezamos con todo esto. Y bueno, ahora estamos acá acampando... Uh -huh. ...esperando una respuesta favorable que esta gente nos dé... ...para que podamos ir a nuestras casa con nuestra familia, con nuestros hijos. Sabemos que es un conflicto que, que viene desde el año pasado... ...ustedes denuncian que ha habido un vaciamiento por parte de la empresa... ...que dudan de que haya una crisis... Eh, ¿Cuál es el, el, el, la actitud que ha tomado la, la patronal con respecto a este vaciamiento? ¿Compañera? ¿Me escucha? ¿Hola, hola? Ah, ahí está Bueno, vamos a tratar de restablecer la, la comunicación Estamos hablando con la compañera de despedida de sus cosméticos Están denunciando que hay indemnizaciones adeudadas Habían llegado un acuerdo externo era un pago de 12 cuotas con la complicidad del sindicato perfumista y con el aval del Ministerio de, de, de Trabajo. Esta es la situación. El lunes estuvieron realizando una, una protesta. Eh, el dueño es... Hola, eh, hola, hola, compañera. Hola, hola, sí, se cortó. Se cortó, bueno. Estábamos comentando que esto viene de larga data, con un vaciamiento por parte de la patronal... Eh, Ustedes cómo evalúan esa situación eh, y también la complicidad del sindicato y el Ministerio de Trabajo, ¿no es cierto? Sí, sí tal cual. Eh, estamos, bueno, acá por nuestra propia decisión, estamos haciendo la marcha y estamos haciendo la protesta por nuestra de propia decisión, porque los, los sindic el sindicato perfumista se lavó las manos, sí. nos dejó en banda a todos, nunca llamaron para ver si... Eh, nos dieron bien la plata que nos tenían que dar, que nos correspondían. Eh, bueno, el, eh, fuimos a, a un acuerdo, muchos, sí. eh, al Ministerio de Trabajo, al CECLO. Firmamos ahí un acuerdo y, y esta gente, sobre las cuotas, hicimos en varias cuotas, y sobre la cuota nos pagaban en cuotas. Sí. Sobre una cuota nos pagaban en cuotas. Y Mira. bueno, nos cansamos de eso, estamos todos desesperados porque mucha gente que... Tiene alquiler, tiene hijos de enfermos, eh, y bueno, era el único sostén que nosotros teníamos eh, para muchos. Cuotas de cuotas le pagaban. Hola, hola, compañera. ¿Cómo? No, te preguntaba esto de que me sorprende esto de que digas que le pagaban cuotas de cuotas, o sea, de una cuota le hacían varias cuotas. Una cosa increíble realmente. Ya, claro. Pero... Igual no te escucho bien. Eh, nos, nos, así, hicimos un acuerdo en cuotas sí. y sobre esas cuotas nos pagaban en cuotas. O sea, una cuota, ponerle nos, nos, nos hicieron un acuerdo de nueve cuotas y en vez de pagarnos las nueve cuotas completas, nos pagaban eh, en una cuota nos pagaban en tres veces. Mirá. Eh, ¿Ustedes cómo evalúan eh, que se encuentra la empresa? ¿Es verdad que está en crisis y la empresa sigue funcionando? La empresa no cerró, lo que cerró fueron algunas plantas. ¿Ustedes evalúan que es una, una un, un fraude laboral que están aprovechando para despedir y luego contratar por fuera de convenio? ¿Algún algún tipo de esa... Maniobra esa... rara, así empresarial. Sí, hay mucha gente que está... Eh fuera de convenio y hay gente que no llamaron despidieron y no, no llamaron nunca mirá. y esa gente estaba fuera de convenio mira, mira, bueno eh, están acampando en este momento cuánta ¿cuántos compañeros, compañeras están ahí eh, bancando la protesta? sabes que no te escucho bien no, no sé qué pasa, no te escucho bien Bueno, disculpa disculpad la desprolijidad estábamos hablando de la CAMPE, de cómo están hoy, han decidido acampar en frente de la empresa. Ahí nos escuchás mejor, ahí, a ver si no subís el retorno a nosotros, capaz en la entrada, ahí, ahí, Vanina, nos escuchás mejor, Vanina, hola, hola, hola, hola, hola, no nos escuchás. Bueno, no, se, se cortó. Corta. Bueno, más o menos estuvimos pudimos escuchar la, la, el testimonio de la, de la compañera. Se trata de una de las tantas empresas eh, a nivel nacional de la industria, en este caso de, de, de, de los cosméticos, que está en, en conflicto. La verdad que, como comentaba la compañera, es una situación muy grave. Indemnizaciones que en algunos casos llegó al 100%, en otras al, al 50%. También pago en cuotas, de los que se hacían cuotas también... Denuncias de una crisis eh, falsa y un aprovechamiento por parte de la patronal para eh, utilizar como como medio de ajuste a lo que es eh, los trabajadores Eso es lo que... ¿Vamos a comunicarnos de nuevo? Ya está Bueno, no, no estamos pudiendo, pero bueno, por lo menos pudimos escuchar, están ahí La verdad que hay bastante solidaridad alrededor de, de, de las compañeras Así que esa es la, la situación de sus cosméticos, eh, que les comentaba hace un rato, es el dueño es Sergio Pérez, el hijo de Armando Pérez, que fue un interventor de la AFA, ¿se acuerdan? Que estuvo a cargo, mm -hmm. creo que se había muerto... Eh, Grondona. Grondona, el señor ah. Grondona, y bueno, Ay no ¿sabés lo que pasó? Hubo el 38-38 se acuerda que habían votado o no sé si fue antes o después bueno com... un empate que no podía ser el empate técnico un empate con un, bollo, un un empate cuando eran impares no había podido ser era <risa> sí, sí, la no. votación daba mal digamos había un papelito de más por Esas eso cosas es que es que pasa en el afa digamos como vos comentabas es importante también la presencia bueno ese era fue el presidente Belgrano es importante bueno. la presencia de esta empresa también en Córdoba es ¿no? ¿cierto? Sí sí estar en Córdoba ahí a la, a la esquina de esquina con la, de... con la cancha de Instituto bueno ahí sí. no no me acuerdo cómo se llama el barrio pero en es Cordobesas. Sí, sí, Capitales Cordobesas, sí. Una empresa <risa> nacional en Córdoba eh, se, se sí, llega a todo Córdoba. <risa> bueno, tiene que hagamos una una pausita, tenemos otra otra otro llamado telefónico y luego, bueno, Bueno, eh, sí, presión. lamentablemente bueno, tenemos problemas con las comunicaciones. En el verano es el calor acá en Córdoba hasta el calor, el río está que que arde porque está ha entrado bastante agüita estos días, ha <risa> llovido aquí en el Valle de Punilla y Eh, ha generado que las cuencas hídricas eh, se renueven un poco eh, Y ya los ríos están casi esperando a, a, al turismo y a, y a los que vivimos por acá también Para que no, para refrescarnos un poquito Vamos con música refrescante, música en la red nacional de medios alternativos En el Enredando las Mañanas de hoy, este miércoles 8 de enero A ver, operador Venimos muy brasileños No, mirá, bien, nos vimos para el lado del rock and roll, eh, bien pa La Red Nacional de Medios Alternativos presenta Enredando las Mañanas El programa de la Red Nacional de Medios Alternativos Enredate La Red Nacional de Medios Alternativos presenta Enredando las Mañanas El programa de la Red Nacional de Medios Alternativos Bueno, son las 11 y 18... ...de este miércoles 8 de enero, ya pasaron los Reyes Magos, pasó Papá Noel, pasaron todos por Oye. aquí... ...y lo que ha quedado es este calor intenso de enero, aquí en el Valle de Punilla... ...estamos haciéndolo enredando las mañanas, el programa federal de la Red Nacional de Medios Alternativos... ...el enredando las mañanas de verano, estamos haciendo que es un redando más light porque... O sea, no por la intensidad de las noticias, sino porque lo estamos haciendo los días miércoles eh, solamente eh, eh, como una guardia ¿sí? veraniega, enojotas y eh, en sí, con malla, por supuesto. Eh, y la Pelopincho cerca, como dijimos. Eh, yo estoy con pantalón en larga, estamos pantalones pero... largos. Tenemos bueno. un acuerdo comercial con la gente de Pelopincho, es que, que le mandamos un abrazo grande, eh, que después bueno, ya vamos a arreglar. Eh, es el momento, vamos a hacer un pequeño impasse de noticias noticia de despidos y, y, y muertes y ese tipo de cosas eh, vamos a hablar un poquito de tecnología <risa> <risa> eh, que, que la, la tecnología que nos invade todo el tiempo que no, no, ah, no, o sea, nos, nos supera atra nos atraviesa nos supera y eh, Y, bueno, nada, retomando un poco esto de que teníamos en algún momento los días cuando hacíamos el enreando nosotros, eh, ese microtecnológico, hablar un poquito de algunas tecnologías que nos acercan o nos ayudan o nos colaboran en nuestras tareas, eh, a veces periodísticas no? y a veces políticas o lo que sea. ¿Y ¿sí? ¿Qué, nos, qué nos trajiste para el programa de hoy, Juan? Bueno, ahí eh, vamos a hablar un poquito de, del mensajero Telegram, ¿sí? El programa este que le convite seriamente al WhatsApp, ¿sí? Sabemos que el WhatsApp es una... Es una, una aplicación que está en la mayoría de los celulares con Android y con otras otras plataformas también, pero que, eh, que es masivo, que lo usa todo el mundo. Pero el WhatsApp tiene grandes falencias a nivel seguridad y... Eh, a nivel aplicación, digamos como que... Yo lo que tengo entendido es que el Telegram es lo mismo que el WhatsApp, es la misma aplicación, pero es de los rusos de y el WhatsApp de los yankees. ¿Es así? Es así. ¿Algo así? Exactamente, Mirá. la Guerra Fría se ha trasladado a, eh, a esta cuestión de mensajeros. El mensajero Telegram que, que viene tiene un origen ruso, digamos, no sé si es eh, algo así muy cerradamente... Sí. Eh, ruso, digamos, pero eh, está bastante allornado los tiempos que corren del capitalismo, pero tiene herramientas, unas cuantas herramientas más que el WhatsApp, ¿sí? realmente lo mejora bastante en muchos aspectos. Eh, y vamos a compartir con, con los oyentes eh, algunos trucos ¿sí? dale, interesantes dale. y cosas que tiene el Telegram que no tiene el WhatsApp, por ejemplo. ¿no? Genial. Sí, hay una nota que después vamos a ver si podemos compartir el link Y hay 45 no vamos a hablar de los 45 trucos, pero hay 45 trucos interesantes para eh, para exprimir al máximo sí esta Qué herramienta bueno. esta app eh, que podemos usar en nuestros celulares e inclusive en nuestras computadoras, porque también la, la herramienta tiene una, una posibilidad de usarla. Eh, hay una aplicación que no se puede descargar también, que, que se puede descargar en una computadora con Windows, con Linux, con distin en distintas plataformas y que la podemos usar muy prácticamente desde nuestra computadora sin necesidad de tener que andar leyendo letras chiquititas en el celular. En la web. Claro, en la misma en una se puede puede entrar por un navegador o se puede entrar por una aplicación directamente que uno se puede descargar. Una cosa interesantísima que tiene el Telegram que no tiene WhatsApp, por ejemplo, es que uno se puede escribir, vieron que a veces les pasa que uno quiere record, eh, eh, recordará o dice, "Qué hago? No sé qué", y dice, "Te mando un mensaje a vos, le mando un mensaje a alguien para acordarme y dejarme un recordatorio". Bueno, un él... grupito armado como para tener memoria, claro. claro bueno, el Telegram tiene una opción que Ajá. se llama mensajes guardados Donde ah, nosotros bueno. nos podemos mandar mensajes a nosotros mismos Qué bueno O sea, y esa herramienta nos permite eh, está, Agendar yo Siempre quise hacer eso con WhatsApp y nunca hubo No se puede, en WhatsApp Perdón. no se puede Tenés que, Yo por ejemplo es le mando bueno. a mi compañera le digo Te mando un mensaje, no es para vos, es para mí Y me queda guardado que yo le mando un mensaje cuando lo quiero recordar, miro ese mensaje Pero en Telegram está prevista esta opción es, es, se llama eh, mensajes guardados, si uno va al menú que tiene arriba a la izquierda el, el exactamente, vos mandas cualquier mensaje que mandas ahí, te va a quedar como mensaje guardado. Mensaje guardado es como si fuera tu agenda, dice eh, puedes mandar link, puedes mandar eh, un link de determinada página web o de, de determinada conexión, puedes mandar un mensaje de audio, un video, una propaganda, lo que se, lo, lo que se te ocurra, se puede mandar archivos, eh, se pueden mandar archivos también, a eh, mensajes guardados y de esa manera uno puede tener como una pequeña agendita en Telegram que, eh, que te hace tipo recordatorio. Es como una, ¿sí? dice almacenamiento en la nube, entonces claro, te almacena ahí es, eh, cosas. Es como que estás guardando cosas en, la, en tu nube de Telegram y eh, bueno, una herramienta práctica eh, herramienta de eh, no la de, conocía de Telegram, no la conocía. No sé, hay mo, muchas cosas que tiene el Telegram que no, hay ahí, ahí me escucho joya eh, eh Bueno, además de que tiene editores eh, de, de fotos y eso, entre las otras cosas que tiene el Telegram también que supera a WhatsApp. WhatsApp tiene un límite importante con el tema de las imágenes y con el tema de los videos y todo para mandar cosas. Eh, donde eh, por una cuestión de espacio y de conexión eh, comprime todo lo que uno manda. Cuando uno manda una foto, por ejemplo, que la sacó con muy buena calidad y la quiere mandar a otra persona, el, el WhatsApp lo que hace automáticamente es reducir esa imagen, achicarla, bajarle la calidad, eh, con los audios pasa lo mismo. El Telegram tiene una opción para mandar las cosas que uno quiere mandar. Por ejemplo, una imagen que no quiere que pierda la calidad o un audio que no quiere que pierda la calidad, se puede mandar también por whatsapp por Telegram sin que pierda la calidad. Es muy bueno. Eh, o sea, obviamente que va a pesar el peso que va a tener en megabytes, en bytes, en kilobytes, o en, kilobyte, en gigabytes, lo que sea, va a tener el peso que tiene y no va a demorar más eso en, en transmitirse, digamos. Pero si uno necesita que esa ese envío, digamos, ese audio, por ejemplo, o esa, esa imagen no pierda calidad, se puede hacer. Si en vez de mandarlo como imagen, uno cuando vieron que tiene un clip, el Telegram tiene un clip, eh, lo decimos para las oyentes y los oyentes que están con el Telegram en la mano, por ejemplo, eh, cuando uno quiere enviarle a alguien, ¿sí? en algún chat cualquiera, le quiere enviar a alguien y, y aprieta el botoncito del clip, que es el, el eh, de enviar cosas adjuntas, si sí, eh, hay una opción que es enviar como archivo o sea si yo quiero enviar algo como archivo se puede enviar completo o sea yo puedo enviar una imagen o una o un audio y lo mando como archivo y eh, de, el tratamiento es completo, digamos, no hay reducción, ni achique, ni compresión. Yo digamos. lo que hacía era mandarlo por mail, por ejemplo, para que no pierda calidad, porque claro. el WhatsApp no sirve. El WhatsApp no sirve porque eh, reduce, no no tiene esta opción, digamos, de mandarlo como archivo para que no se pierda la calidad, digamos. Por ejemplo, entre otras cosas que eh, que tiene WhatsApp, sí, eh, eh, perdón, Telegram, y sí, otras cosas que tiene Telegram también muy interesantes es la posibilidad de meterle negritas, cursivas, eh, monoespaciado, todo ese tipo de cuestiones de el texto que permite que el texto sea más enriquecido. Se le dice texto enriquecido porque, bueno, no es un texto plano nomás, sino que se le puede meter algunos sí. fondimentos, ¿sí? negritas, cursiva cursivas, monospacios, eh, subrayados. Fueron los eh. pioneros del sticker que ahora llegó a WhatsApp, pero claro, el sticker, pero, eh, los que tenemos en Telegram, lo sí. venimos usando hace rato. <risa> sí, tal cual. Sí, bueno, después, además de... Vamos a ver, tenía otra acá, la tengo, a ver si... también eh. Tenés el canal de difusión, que está re bueno. Los canales de difusión están excelentes también. Eh, ahí para, para Otra otra herramienta interesante que tiene el Telegram, que no tiene el WhatsApp, ¿sí? es la posibilidad de proteger eh, de, al mismo programa, al Telegram, de ojos indiscretos. Si nosotros no queremos que nadie nos lea nuestras cosas de Telegram, nosotros podemos ponerle un código de bloqueo al Telegram, cosa que WhatsApp no tiene, por ejemplo. O sea, no, para entrar a Telegram podríamos hacer que nos pregunte okay. eh, una, una contraseña, un código de bloqueo para que cuando alguien chusmea nuestro teléfono, tú no puede entrar si no pone el código de desbloqueo de el mismo de la misma aplicación, ¿sí? Así como la aplicación tiene esta herramienta, también tiene herramientas, por ejemplo, tiene una opción que se llama chat secreto. Sí, yo puedo mandarle un mm. chat secreto ...a una persona, ¿sí? un chat privado, secreto... ...que tiene la posibilidad de autodestrucción, por Vamos ejemplo... Todavía. ...o sea, nosotros podemos mandar ese, esa famosa... ...este mensaje se autodestruirá en cinco segundos... ...bueno, es, es algo muy parecido... ...con o sea, el nosotros, derecho al olvido que tenemos todos... ...claro, nosotros podemos eh, programar la autodestrucción de eh, un mensaje... Y también podemos programar, esto es muy interesante, la autodestrucción de nuestra cuenta de Telegram. Es muy bueno. Por ejemplo, la cuenta de Telegram, si nosotros le decimos, mira, si durante, no sé, un mes nadie usa la cuenta de Telegram mía, se, se destruya. O sea, significa que me robaron el teléfono, que no me volví a conectar, que perdí la contraseña y alguien tiene mi teléfono. Y sí. quiero que me, me preocupa esa información o mani la claro. manipulación de información de, una, de un extraño, eh, llámese, no sé, policía, yo no sé, cualquier cosa. Sí. Eh, Se puede autodestruir. O sea, nosotros podemos programar nuestra autodestrucción de nuestro Telegram. Remota, a distancia y, y, y quizás cuando perdemos el manejo de nuestro de nuestra cuenta eh, tenemos esa oportunidad. Claro, podemos programarlo que si en tres meses no se usó el Telegram se autodestruya en un mes, en seis meses, en un año. Mirá, ¿sí? mirá qué loco. Se puede hacer ese tipo de programación que es muy interesante porque eh, estamos protegiendo nuestra información personal. ¿sí? Una de las cosas que hace Telegram, digamos... Eh, o que se ocupa fervientemente es de la seguridad, digamos, intenta ser una herramienta que proteja la privacidad del usuario, ¿sí? Y que no se sienta invadido por eh no sé, por propaganda, ¿sí? por extraños que nos ...tomen nuestra información. ¿no? Claro, y todo mercado, podríamos decir, de, de, o toda una población al que le preocupa la seguridad. quizá no es la mayoría, incluso seguramente es la minoría, pero la, la seguridad informática... ...es algo que eh, le preocupa a muchas personas. Y en ese tono de la seguridad, lo mismo que tiene una, una herramienta también, el Telegram... ...que permite eh, no mostrar tu número de teléfono, algo que WhatsApp lo hace sí o sí. O sea, nosotros cuando tenemos un contacto de, tele, de WhatsApp... Nosotros siempre estamos viendo el número de teléfono de la persona, claro. en cambio con Telegram nosotros podemos, eh, en las opciones de Telegram tenemos una opción donde podemos hacer que no se vea nuestro teléfono, que Mirá se vea vos, un nick, lo que se dice, un nick negro no o, o un alias, ¿sí? o sea un nombre que nosotros nos ponemos, que no sé, Arbolito, o Martín, J. Martín, no sé, Gus, lo que vos quieras. Y de esa forma, la gente te conoce por ese nombre, pero no sabe tu teléfono. No te Bien. pueden llamar por teléfono. Quieren habla con vos por Telegram, ver, hablan por vos. Telegram. Pero no te pueden llamar si vos no le das el teléfono, digamos. De, en, en el caso de WhatsApp, digamos directamente cuando vos te contactás con cualquier persona, por lo que sea, sí o sí, la otra persona tiene que tener tu teléfono para agendarte y recién ahí eh, poder tener una conversación por, eh, por WhatsApp. En el caso de Telegram, no es necesario el teléfono. Eh, algo realmente interesante en cuanto a privacidad, no porque por ahí a veces por una cuestión comercial, compramos algo vendimos algo, no sé, alguien nos queremos contactar eh, esporádicamente o, o momentáneamente con alguien y no necesitamos que tener agendado su teléfono claro. o que esa persona tenga nuestro teléfono bueno, el teléfono no da esa posibilidad de ¿eh? hablar estás, sin necesidad de teléfono Estás en un grupo grande, quizás y alguien te roba el contacto, te escribe y bueno no que te escriban, etc. Claro, tal cual, por ejemplo eh herramientas que tiene el Telegram que son realmente Eh, muy, muy interesante También otra cosa que tiene el Telegram eh, En cuanto a la privacidad Vieron eso de que recién estábamos hablando Por ahí de contactos que uno dice Yo quiero saber cuándo se conecta a alguien Ahora está muy de moda esa, esa cosa vino. controladora A ver si eh, tal persona se conectó O no se conectó, la última vez que se conectó Esa famosa última conexión que uno mira A veces en el Whatsapp Cuatro y media de la mañana claro, sí. mira Se conectó cuatro de la mañana Me, me dijiste que te ibas a dormir ¿Qué estás haciéndolo? a 4 y media, me dijiste que te claro, ¿no? Una pasa eso, pasa. Okay. Es una la verdad feo. Sí, eh, pero bueno, el Telegram tiene la opción de que vos elijas quién puede ver tu conexión. Bien. Tu última conexión. ¿Qué pasa? O sea, si vos de alguien le bloqueás la conexión, tampoco podés ver la conexión de ese alguien, ¿no? También, también. O sea, o sea es recíproco, claro. claro. Eh, eh o sea, si la sé que te la, que, o sea, es lo mismo esto de Claro. Pero, eh, nada, o sea, realmente está buena la hubo idea de muchos, poder bloquear muchos, eso. muchos muchos casos que terminaron en tragedia por esto de revisarle el la teléfono parejas a... Parejas destruidas. Sí, sí. <ríe> sí, seguramente, me imagino. Me imagino, no es mi caso. Eh, bien, y así como, bueno, podemos mencionar, podríamos estar bastante rato más... ¿Podemos seguir el miércoles que viene? Con sí, esto? tenemos más, tenemos más, así que vamos a seguir el miércoles que viene porque ya estamos en comunicación... Con eh, Carlos Santillán ¿Estamos en comunicación con Carlos Santillán o no? Pero podemos ir a una pausita y, y acomodarnos o no. che, o... Para que o... quiero mandar un saludo Acá a Juan de Zona Norte Que dice, bien compa, que volvió la enredando dice, Vamos todavía, gracias Ya estaba podrido de tener que escuchar el AM de los hegemónicos Ahí está, estamos por fuera Lástima que no están todos los días Dice el compañero tenemos un helicóptero dando vuelta sí, bueno, vamos a ver si estamos llamando a licitación para los demás días, todavía no bueno, les no. manda abrazo, ahí un oyente fiel oyente así que agradece la vuelta del enredando, en este caso los miércoles son bueno, vamos a ir una pausita bueno, estamos en comunicación ah, bueno sí, sí, sí pueden presentarse si quieren buenas, buenas hola compañero ¿Qué tal? estamos en contacto con carlos Perro perrossantillán dirigente gremial eh, allí de, de la provincia de, de jujuy hemos establecido un contacto telefónico porque tenemos ganas de charlar un poco sobre cómo eh, es cuál es su perspectiva acerca de la situación eh, política y obrera de, de, de actual de, de, de la argentina en primer lugar saludarlo y bueno preguntarle cómo cómo va todo por ahí un gusto saludarlos y bueno en la situación eh, grave como en todo el país eh, yo creo que las medidas que ha marcado no, nos ha impactado en la manera que se cree por sí. ejemplo yo estoy en el comunismo y nosotros nos tenemos visto a los jubilados por ejemplo que eh, no han cobrado el bono ¿Ajá? porque ganan ¿no? eh, 20 mil pesos y el bono era hasta 19 está, está. <ríe> y se han jubilado que tienen que hacer cola para poder comer Metir un bolso de una organización social <ríe> entonces la verdad es que no estamos bien eh, la cuestión del radio sigue siendo difícil eh, y tema de que los empleados iban a atacar para los para los jubilados tampoco, los diputados vemos que no se han nada los sueldos. Que en sacrificio no hay paritaria, y la verdad es que como hermanos, muy mal. ¿Cómo cómo evalúan allí desde desde el sindicato esta Intervención un poco que ha, que ha llevado adelante el gobierno nacional dentro de las paritarias sindicales, adelantándose a, a otorgar una, una, un aumento sin que se eh, larguen las paritarias. ¿Lo ven como algo bueno, como una intervención? No, porque bueno, eso cada provincia eh, es implementarlo. Y me parece que las provincias están quebradas, la mayoría. Sí. Eh, y la verdad es que acá hasta ahora el gobernador no ha dicho nada los, los gremes estamos exigiendo que nos reciben el, el, el viernes pasado hubo un representante que nunca por ejemplo conoce en Perico sí. dejaron 300 compañeros municipales en la calle y metieron preso a dos agresores compañero delegado ¿no? entonces la verdad es que no, no, para nada, para nada eh, Quisiéramos conocer cómo, cómo han transcurrido estos estos años de, de, de macrismo y la linea, el alineamiento que tienen eh, eh, con el gobierno que en este momento está ahí en, en Jujuy eh cómo han transitado el, el, el anterior gobierno nacional y, y el provincial. Pues Macrimo, el Macrimo eh, un desastre. Eh, realmente eh, nos llevó a una situación eh, que no nunca hubiese pensado. Eh, para el colmo con y a veces de un tan buenos sí, ahora también uh -huh. eh, eh, y todos los representantes de organizaciones sociales ya, que ahora se han conformado en, en el Sindicato Nacional Campolítico sí. han dado la tregua al gobierno de Macri eh, por eso pudo hacer lo que hizo. Si vamos realmente eh, otro gallo cantaría ¿no? Sí, porque sí. si la gente se hubiese pronunciado eh, en la calle no hubiese pasado lo que ha pasado entregarlo como nos entregó al Fondo Monetario Internacional eh, no teniendo en cuenta para nada las situaciones que vivíamos en los pueblos uh -huh. y, y con un gobierno acá de Jujuy que ha sido totalmente eh, adepto al gobierno matista con eh, radicalista peronista que continúa y que qué bueno que vemos que no cambia nada no y vemos que ya el presidente lo ha recibido al gobernador vemos que ya está planificando un viaje para, eh, para litio, hablando de las mines y, y ya que nosotros eh, estamos muy mal eh, socialmente económicamente con salarios bajísimos y eh, precarización laboral por todas partes ¿no? sí un poco pensando en perspectiva histórica quizás en otras en, en otras épocas allá en los, en los 90 en los 2000 eh, un poco lo que detuvo la, la avanzada capitalista fue la movilización popular ...que, eh, bueno, lo que comentaba recién... ...hubo una tregua ahí con Macri, ¿no? Sí, sí, y, y, y bueno... ...yo creo que la situación la, la cambian los pueblos... ...el ejemplo es Mendoza... Sí. ...el ejemplo es Mendoza que... Eh, ...le dijo no a la minería... ...pero todo el pueblo unido salió a calle... A, ...a decir no eh, a una sanción que es terrible, que además la entrega es la contaminación de nuestros y de nuestros suelos, ¿no? Eh, bueno, eh, Carlos, eh, con respecto precisamente a la cuestión ambiental, eh, digamos ¿cómo, ¿cómo es el panorama, cómo está la gente allá organizada en cuanto a, a la, al extractivismo este que se avanza digamos con respecto a la extracción del litio ahí en, en, en Jujuy, digamos? Sí, nosotros... Yo pero recién ahora el 10 eh, la semana que viene eh, tenemos una reunión en cambio eh, defensa de las ahí vamos a participar nosotros de eso ¿no? para empezar a organizarnos por la por lo que se ve que se viene una andanada de de que bueno que se han mostrado a la provincia como si y no nada. y lo único que queda es contaminación ¿no? para la audiencia a nivel nacional bueno, contamos que el pueblo de Canguejillos es un pueblito pequeño enclavado en el medio de la prepuna de Jujuy, ahí pasando lo que es Abrapampa eh, donde han sufrido digamos han, han utilizado el único recurso, han querido utilizar hasta el único recurso de agua que tiene el pueblo para tomar y eso se ha ido como Eh, aguantando, digamos, parte de la gente del pueblo los diferentes movimientos, pero sigue siendo una situación crítica, ¿no? Hola. ¿Hola? muy mal. No sé qué estás atando, pero te estoy si ahora... ¿Ahora me escuchás mejor? Hola. Sí, ahora estoy aquí. Bien. No, decía que la situación de Cangrejillo ha sido crítica ahí en la quebrada porque han, han, la minera ha querido avanzar sobre la única fuente de agua que tiene ese pueblito que es un ojito de agua y un curso pequeño. Claro, claro. Eh, el tema del agua es esencial para nosotros. Ya hemos visto pues, con las mineras que están en este sitio, como ya la empieza a denunciar que los ojos de agua son no, los animales y, y se nutrían la gente también, eh, directamente ahora no la pueden tomar por la salida que agua de otros que lleva así que bueno eh, la, la, la minería tiene previsto eh, a extraer eh, sin, sin tener en cuenta el saldo de la vida tiene los pueblos que casualmente la, el agua y no gastan dinero y eh, son beneficiadas por los gobiernos como estos que nos flexjan al poder eh, extranjero y bueno y eh, nosotros en medio de una situación lamentable ¿no? Sí, hemos eh, por ahí volviendo al, al, al contexto de jujuy este es un programa nacional nos gustaría Eh, hemos, eh, nos hemos enterado de la denuncia de una trabajadora Al ministro de Trabajo, Jorge cabanafus Fus eh, Creo que fue en diciembre la, la denuncia ¿Ustedes tienen información acerca de eso? Sí, sí, la, todas las mujeres de, de, del ministerio lo denunciaron claro. Esa las que son sus parientes ¿no? eh, eh, Ha sacado licencia y no se la justicia Llamas ya a declarar, eh, es terrible lo que pasa, eh, hacen lo que quieren, eh, no hay justicia que valga porque la justicia está eh, doblada del poder, por y, y bueno, creémonos que eh, esto de Cabana Cruz eh, es una muestra de lo que es el poder, uh -huh. Eh, con el aval del de, de gobernador y de Soledad Sapac también la secretaria de género. No, claro, no han hecho nada. No han hecho nada. No han hecho nada. Esto habla también Ni de han pronunciado siquiera. Esto habla también de la condición endeble del sistema judicial dentro de la provincia eh, a la que nos estamos refiriendo porque digamos, es un claro. asunto muy delicado. Hay... A los que hablamos como hablo yo o a los que estamos en la calle, si sí, nos llega la justicia. Por ejemplo, yo mañana me tengo que citar a declarar por una una toma de un corralón y también por la represión de perico Ya me han citado, para eso son rápidos. Uh -huh. y, y bueno, se denuncia como la violencia de género, la acoso sexual, para eso no, nada más son funcionarios. Bueno, ya para, para ir cerrando, ¿cómo está el, el sindicato de, de municipales respecto a las negociaciones que se están preparando por el aumento este que van a dar en el caso de los estatales a partir de febrero o marzo? ¿Ustedes ya están negociando? ¿Cómo va su paritaria? No, no es, es a nivel nacional, a nivel provincia. Sí. No hay, nada, no, no, no hay nada, no se menciona nada no se repite los eh, trabajadores nacionales dependiendo de la administración pública nacional claro, claro de la administración pública provincial no tenemos ningún tipo de anuncio todavía es bueno. una cosa a donde se diga bueno, se le va a mandar los fondos a la provincia para para que paguen los trabajadores estatales no, no es así Eh, acá vamos a tener que pelear sí. para ver qué dice el gobernador ¿Cómo le fue el año pasado con la paritaria no tuvimos nosotros paritaria par del gobernador en los medios de prensa y si el aumento de tal y se acababa por decreto claro decreto no no no había eh, bueno ahora el gobierno nacional está copiando a lo que hacían acá <ríe> claro claro también lo de lo, lo decreta y lo lo adelanta bueno, sí, te, agrade gracias. te agradecemos mucho la comunicación, ha sido muy valiosa para lo que es entender un poco qué está pasando socialmente y bueno, tu opinión también acerca de, de la política y eh, del activismo a nivel eh, nacional, muchísimas gracias bueno, muchísimas gracias a ustedes bueno, lo felicito por ti gracias Carlos ¿eh? Bueno, muy bien, era Carlos el Perro Santillán, eh, con, tenemos algunas dificultades con la... Cortale, cortale, ahí, ahí no hay caso, no quiere saber nada, tenemos ese... Un... Está el mosquito cordobés. El mosquito cordobés, vamos, ahí está, ahí, ahí. no, sigue, eh, sigue, no quiere saber nada. Bueno, muy bien, eh, estamos yéndonos a un tema musical, eh, pequeño tema musical, estamos eh, en lo último ya, enreando la mañana de verano eh, de este viernes, este viernes, este miércoles 8 de enero, son las 11 horas 46 minutos y un poquito de música para ir redondeando este final y un poquito más de noticias y nos vamos. Okay. Right. And nice, I, but I feel you like I, yeah, the voice of Queen Omega, hola, letting the whole world know, this is how flow, don't call me local, I'm internationally blessed with my vocal, I tell you this, don't call me no local artist when I'm an ambassador in this reggae business, don't call me local, I'm internationally blessed with my vocal. of his list Oh, yeah, you're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 y gente que se aprovecha de los hospitales de las escuelas y usan todo lo que nosotros no podemos hacer. enredando las mañanas mi casa está la programa de la red nacional de medios alternativos un programa para comenzar el día mi casa está la en red los medios tradicionales los medios tradicionales que se la venden cambiada yo no sé de dónde soy mi casa está en la frontera amigos en Brasil, que son negros de piel, pero son de alma blanca. Enredando las mañanas. Aquí volvemos, muy bien, estamos ahí acomodándonos esta nueva radio, muy contentos, contentas de estar aquí en este nuevo estudio que, que tenemos. Lindo, ¿no? Quedó bastante acogedor. Ahí hay que ir un poco juntando los cables que hay que juntar y separando los que hay que separar, pero bueno, vamos haciéndolo. Este veranito también va a ser un verano para que nos vayamos acomodando, porque durante el año también vamos a seguir ya en febrero con las demás eh, radios que van a ir haciendo su programa una vez por semana. Esto se hace alrededor, es bien federal, y bueno, nosotros... Ahí vamos a tener nuestro nuestro día. Pero bueno, una evaluación de lo que ha sucedido el año pasado positivamente, creo yo. Nosotros nos hacíamos cargo de los lunes y bueno, claro. hemos sí, sí. sobre todo aprendido. Sí, parece que se va a sumar eh, Jujuy también, hablando de Jujuy y el perro bueno, eh, eh, las compañeras de de radio pueblo sí de jujuy lo se siente de la red nacional de medios por supuesto eh, Aparentemente se estarían sumando a eh, al día que nos faltaba porque vieron que el año pasado estuvimos estábamos lunes martes miércoles y los jueves eh, estaba vacío porque la, la radio que retransmitía lo que hacía el enregando los jueves eh, se había caído y eh, bueno Aparentemente no sabemos si serán los jueves el otro día pero eh, claro. las compañeros de radio pueblo de jujuy estarían sumándose a la producción de la entregando las mañanas para este eh, para febrero seguramente febrero marzo de 2020 si ¿sí? este 2020 que se viene con todo con un montón de información eh, teníamos una nota más que no vamos a tener tiempo de, de, de hacerla correctamente teníamos un contacto también eh, una nota que nos había facilitado eh, los compañeros de eh, la retaguardia sí sobre eh, los orientes de la esma eh, eh, que han identificado otra casa del genocidio. ¿sí? Tres eh, eh, tres de las pocas personas que consiguieron salir con vida de la ESMA fueron junto a la retaguardia a una casa de General Pacheco. ¿sí? La identificaron como el lugar al que los genocidas llevaron a un grupo de prisioneros a pasar el día. ¿sí? Carlos Lord... Quipanitze, ¿sí? Blanca García de Firpo y Liliana Pellegrino aseguran que la Casa de Lugones 3649 es la última de las quintas del circuito de sucursales de la ESMA que faltaba ubicar. El rol de la investigadora eh, María González y el escribano de la memoria Víctor Basterra. ¿sí? Lord kipanitze anunciará los pasos a seguir este jueves, a las 15.30, eh, en la ronda de Madres de Plaza de Mayo, línea fundadora. ¿sí? Así que seguramente para el miércoles que viene, eh, en el enredando, tendremos alguna noticia más sobre esta casa del terror que se ha descubierto, ¿sí? ahí eh, se ha generado la, eh, esta posibilidad de que eh, los, los sobrevivientes eh, de que han pasado por este lugar... Eh, la hayan reconocido gracias a algunos métodos tecnológicos y bueno cuestiones de investigación que se han logrado uh -huh. eh, y eh, la casa eh, nada eh, se, se está presentando información a la justicia para que esto sea añadido a, a expedientes que tienen que ver con un circuito de lugares que usaba eh, eh, usaban los militares para eh, para generar como eh, eh, el, el movimiento digamos de secuestrados uh -huh. durante la época del terror en la Argentina. Así que vamos a estar atentos seguramente a lo que los compañeros de la retaguardia sigan investigando y seguramente vamos a tener algún contacto para el miércoles que viene que nos pueda contar con más detalle de qué se trataba lo que estaba lo que pasaba en esta casa, ¿sí? Dale, dale, va a estar bueno, va a estar bueno ahí eh, eh, poder escuchar a los protagonistas. Eh, quisiera pasar un comunicado de los trabajadores ferroviarios en lucha, dicen que en estos días, tras una nueva reunión de los ferroviarios despedidos con el Ministerio de Transporte... ...el gobierno se negó a incorporar a gran parte del personal despedido... ...que viene luchando contra los despidos provocados por el ajuste macrista... ...y que contó con la complicidad de la lista verde de la Unión Ferroviaria. El gobierno que había cedido de palabra las reincorporaciones de la boca del propio Cafiero... ...es el ministro actual, ahí el, el que está ahora... ...ahora eh, cambia de posición avalando la política de retiros voluntarios del macrismo... ...ni producto de las presiones reaccionarias de los gremios ferroviarios de la Fraternidad y Unión Ferroviaria... ...que no solo no hicieron nada por impedir los miles de despidos por el ajuste macrista... ...sino que presionan para que en caso de haber reincorporaciones no sea en el ferrocarril. Los trabajadores y trabajadoras resolvieron en asamblea darle 10 días más de plazo al ministerio... ...para que todos los despedidos sean reincorporados y ahí está. A nivel sindical no somos tan distintos, al parecer... Y otra cuestión es que eh, podemos decir que la pelea con Moyano continúa, ahí eh, está tan peleado pero no tanto, entonces... Más o menos, digamos. Más o menos, eh, porque eh, ya están dándole ahí un, un nuevo sindicato ferroviario, eh, perdón, de, de, de camioneros que no va con la línea de eh, Moyano, así que ahí está la... La pelea le, le, le van le van construyendo una, un kiosquito aparte y eso a Moyano no le gusta nada Hablando de Moyano le mandamos un abrazo grande al Máximo Moyano a nuestro Máximo Moyano nuestro Maxi Javi Moyano ...que es eh, nuestro columnista deportivo... ...sí, que hoy no ha podido estar presente... Eh, ...iba a venir, no sé, nos dijeron que iba a venir... ...nos habían tirado el dato así como... Año año, dio, no tirado, teníamos, ...para mí que es? estaba en un crucero por ahí... Ah, de, sí, de, sí, ...disfrutando claro. de, de... ...después que fue a ver el torneo este de, de tenis... que ...yo Ojo. para mí quedo conmocionado con la noticia banfileña... ...de Daniel Osvaldo que va... ...que lo compró Banfi y va, lo, lo, lo contrató Banfi... ...no, no se, se había si retirado Osvaldo ya... ...se había retirado, se había hecho una banda rolinga, rockera... Eh, hace tres años se retiró. se Después de Boca, ¿se acuerdan cuando el mellizo Barros Esqueloto lo enganchó sí. fumando en el vestuario? Se pudrió todo ahí. Me dio haber... parecido a Centurión, así, con Cuba... los escándalos. De... Sí, un poco, ca un capaz poco que Centurión un poco mamatungo, me parece. Creo. <risa> bueno, bueno, con otro estilo. Pero con otro estilo, capaz. Pero sí, igual, problemático, ¿sí? Generó, en Boca por lo menos no no, no nunca llegó a sentarse. Eh, pero un jugador de, de selección, jugó la selección italiana. No tiene Ban... más de 20 partidos en la selección italiana. ¿eh? Decir que en Banfield lo van a poner ahí en... En línea y en mafia lo van a poner ahí arriba seguramente porque es lo mejor que puede llegar a, creo que el 50% de Osvaldo es lo mejor que puede tener banfield digamos tiene Así toda una historia con banfield es por eso que quizás se comporte de otra manera Ajá, el papá el papá de Osvaldo es es hincha de banfield entonces él parece que osvaldo se enterneció y nada le quería dar a su padre un, una alegría y, pero eh, y un, arregló un contrato con Manfield eh, lo, así que el próximo jugador que va a fundir a Manfield va a ser Daniel Osvaldo, ya sabemos <risa> eh, bueno, como yo, así en largo ¿no? historial de los jugadores de Manfield que, que han fundido a, al, al club pero, pero está Falcioni, estamos todo contentos Falcioni lo tiene a raya, dice, así que ya comentó dice que lo va a ir llevando de a poquito ojalá que ojalá que ande bien, vamos a gritarlo de vale Daniel Osvaldo una última noticia de los ambientalistas de acá de Punilla. De, acá de punilla algo no? serio. Vamos a una noticia local. Eh, como muchos sabrán, eh, el año pasado hubo un conflicto importante con el avance de una autovía de montaña que hoy está frenada por, eh, acá en la Ruta 38, que está frenada por bueno, falta de recursos y por el reclamo de los ambientalistas que eh, emitieron su opinión Y, y falta de licencia ambiental. Por el agua como un derecho humano, por el agua no queremos que contaminen el agua, lo mismo que está ocurriendo en el resto de las en provincias del resto del país en Sintonía. Vamos a estar informando seguramente el miércoles que viene y, y los miércoles venideros seguramente sobre sobre esta marcha y sobre cómo va, a ir la, cómo va la organización de este evento Eh, que es muy importante acá en punillo porque bueno es una manera de refrendar también lo que la gente quiere esto famosa licencia social que, que de la que venimos hablando ¿no? en distintas en distintos pueblos en distintas luchas donde la gente no está diciéndole que sí a, a, al extractivismo no les, se está dando cuenta digamos de que eh, hay prácticas que son realmente eh, nocivos para la salud para uh -huh. la ciudadanía y que además no le dejan nada a nadie porque no como esto hablamos de la minería esto de que no sé, que ya dejaban un porcentaje bajísimo, no sé, 3, 4%, ahora menos todavía. Encimas para pagar la deuda. Eh, claro, encima para pagar la deuda. Ya vamos a hablar de la deuda externa, está la compañera acá... Laura en el estudio sí. que nos, va, no, nos, nos ha facilitado material también para quizás para el miércoles que viene dale, vamos a estar hablando de la deuda externa eh, y es eh, esa investigación, ¿no? Hay una investigación ahí dando vuelta, ¿no? de que el gobierno está pidiendo ayuda, historia. ¿no? Están es pidiendo eso? que vas que hagan algún aporte para ver qué hacer con la no deuda. ¿Saben qué hacer con, con la deuda? deuda. muy loco, pero bueno. Están claro. preguntando, ¿qué hacemos con la deuda? ¿Qué hacemos con la deuda? Está preguntando el gobierno y está como que abrió un no concurso, si digamos, simple. algo así. Ya después lo vamos a aclarar yo, bien, pero yo tengo una propuesta, acá lo mando por mail no, no para no, mi no, que para de mentirita nada. pero bueno, <risa> <risa> bueno <risa> no, no, hay un no, mail no. que se llama que hacemos con la deuda <risa> gmail.com que vos tenés que no mentira eh, pero ya lo vamos no es a escribir hay, ¿no? hay un lugar donde se puede escribir creo que eh, que <risa> no? <risa> ah ya, ya está? término ah, me dice bueno después entonces vamos a contar a ver si si se puede acceder a esas propuestas no, no hay acceso ah, a ese tipo de información quiero ¿sí? ver la propuesta de mi ley bueno ya para las... mi ley seguro que tiene alguna propuesta eso no creo, me cae duda que no se nos ponga violento mi ley nada más pero bueno sí, vamos y bueno, nos, vamos. Vamos, vamos, sí, nos vamos, vamos estamos cerrando habíamos empezado die y cuarto digamos así que tranquilamente nos podíamos accederder un par de minutos no pasa nada eh, oh. el tema es que no nos desconecten los compañeros de la, de la, de la red Eh, nos despedimos hasta el miércoles que viene, esto fue el enredando de verano, sí, eh, son las 12 de 2 minutos nomás, eh, el miércoles que viene estaremos aquí otra vez presentes, ah, sí. eh, firmes, eh, en esta guardia veraniega, eh, y nosotros no vamos a la pelopincha. Ahí está, nos vemos el miércoles. Hasta el miércoles. No.